El día de ayer en horas de la noche eh, se hacen presente personal de Radio Patrulla 110 aquí en instalación de diprobe trayendo en calidad de aprendido al señor juanito morovilca de 35 años de edad quien en el mismo estaba siendo sindicado de haber pues, eh, protagonizado el robo de una motocicleta circunstancias en la cual el propietario se da cuenta de que estaba sucediendo este hecho y con ayuda de los vecinos logran la reducción del mismo en el interín del, del hecho eh, se quema a través de esa incendiada la motocicleta en la cual estaban los protagonistas del hecho y eh, actualmente tenemos una persona que está prófuga. El otro el otro Juanito Moro Vilca de 35 años de edad se encuentra aquí presente en calidad de aprendido. Se están haciendo los uh, las, uh, las acciones legales pertinentes, estamos pasando a disposición del Ministerio Público y lógicamente también nos interesa ver sus antecedentes y también en la persona con la que habría participado y si tendría relación con otros hechos. Por lo que intervienen los vecinos y con ayuda de ellos se logra deducir a los mismos, dándose ellos uno de ellos a la fuga. El otro acá lo tenemos aprendido, estamos poniendo a disposición del Ministerio Público, las investigaciones todavía están dadas para dar con la identificación de la otra persona y si está bien relacionado con otro tipo de hechos. ¿Usted sí, sería de propiedad de ellos? Sí, propiedad de un familiar de Juanito Moro Vilca, de acuerdo a la declaración. <risa>